Lo importante es otra cosa. Un coche de agua marina y una esterlina te regaló Un negro que era muy pobre, no tuvo un pobre para el amor Un bardo de ropa fina para tu fina te convenció No digo que una mulata por oro y plata se enamoró Late que late y el cuero del mar llevarte Muy bien, continuamos en lo importante es otra cosa, momento de cultura, momento de música, momento de recuperación del pensamiento, la letra, la música de Homero Manzi, en este caso interpretada por Lidia Borda, con quien estamos en comunicación en este momento, que presenta un disco nuevo, que es Camino de Barro y Pampa, homenaje a Homero Manzi. Lidia, te damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, ¿qué tal? Contanos un poco de este disco de Barro y Pampa. Bueno, Caminos de Barro y Pampa es eh, un disco que surge a partir de una convocatoria de la Secretaría de Cultura de Nación para el centenario de Homero Manzi, que fue en el 2007, y ellos este, eh, bueno, promocionaron unos subsidios que iban a dar para obras relacionadas con, con la figura de Homero. Y había posibilidad de hacer dos discos. Entonces este yo presenté el proyecto para hacer un disco y bueno, ahí salimos este, seleccionados para, para, para hacerlo. Y bueno, desde entonces estamos abocados a la tarea. De... Lilia, sí. en principio el estereotipo que uno tiene habitualmente en la lectura de sentido común es que Homero Manzi es un letrista y un clásico del tango. Y de hecho se sorprende uno cuando escucha el disco porque ahí aparecen otro tipo de materiales que no son exactamente del 2x4. Sí, bueno, ese era un poquito el objetivo y, y ese fue el proyecto que yo presenté, que era la, la, la obra... Él tiene una obra folclórica que escribió con Piana, que es muy interesante, es muy bella, y a mí me parecía que era también una manera de... de, de de reflejar el camino que él hizo desde Añatuya desde, desde Santiago del Estero donde nace hasta hasta llegar a Boedo ¿no? que es donde luego se instala y, y bueno y vive toda su vida entonces este me parecía que era interesante porque en general Como vos decís, la, la, la obra más clásica de Mansi está ya muy grabada y muy bien grabada, muy muy bien interpretada. Entonces, si bien yo vengo incorporando a Mansi desde mi primer disco, y en cada disco que hago lo incorporo porque es, es un, un autor ineludible, además, ¿no? por, por la belleza de su poesía y, y la sencillez además. Ahí, eh, sobre eso te quería preguntar, Lidia, qué tal. Eh, porque Hola. más allá de que este disco es todo sobre Homero Mansi, vos trabajas mucho eh, con, con cosas de, de Mansi desde tu primer disco. ¿Cuáles sí. son esas cosas que cuando vos las escuchaste antes de ser la cantante que sos, dijiste, este tipo me encanta y hay que trabajar en esto? Y Bueno, por ejemplo, Barrio de Tango es el primer tango que yo me aprendí. Y, y pero nunca lo canté la verdad después pero me lo aprendí cuando era chiquita y me acuerdo el momento en que me lo aprendí porque yo iba cruzando una una una vía con de, de la mano de una tía mía y le dije me me aprendí un tango te lo canto y entonces lo canté <risa> este, entonces desde digamos más si está incorporado aún desde desde cuando no sabía quién era no desde desde la ingenuidad o la inocencia de, de la infancia digamos sí. este, Sí. Tiene, a... yo lo... es la pregunta, ¿no? Cada uno contesta desde, desde su lugar, entonces lo... yo lo hago. ¿Es... ¿Qué actualidad tiene Homero Manzi hoy? Pues ya está grabada la esquina Homero Manzi, es como el tango, pareciera ser una cosa vieja, pero sin embargo se sigue, no solo no, se no... sigue haciendo tango, sino que se sigue cantando Manzi y otros. Eh, ¿Cuál es la actualidad que tiene? Ayer estaba haciendo una nota con, con la rea y me parece que él dijo una cosa que está muy bien, que, que hay hay obras hay, eh, de tango o de lo que sea, digamos, eh, manifestaciones del arte o de la cultura que que pasaron de siglo, entonces que pasaron el siglo, que eh, eh, atravesaron el siglo eh, airosamente, ¿no? Mm. Y lo que lo, me parece que, que la clave está en la universalidad de de la... De la de la emotividad en la obra de Mansi. ¿no? Él tiene una emoción eh, totalmente eh, eh, traducible a cualquiera, eh, no importa la, la sensibilidad, a la, la, la um, esa geografía o, o, o el paisaje con esos personajes que, sí. que él incorpora a, a su obra, eh, son absolutamente reconocibles incluso ahora. Eh, digo, porque la manera de sentir y la manera de, de pensar ciertas cosas con, con sencillez en los sentimientos y en los afectos, y me parece que eso es, eh, trasciende cualquier cosa, trasciende el tiempo, digamos, sobre todo, ¿no? Eh, entonces, este eh, me parece que siempre hay actualidad. Y, y si uno, además de eso, eh, puede pasarlo a través de, de, de su propio sentir, de su propio cuerpo y de su propia intención y transformar eso en... En, en, en algo este, que tenga relación con, con la propia persona de uno como intérprete, entonces eh, yo creo que, que sigue, puede seguir vigente, digamos. La cuestión es tener una mirada dinámica, ¿no? Y, y, un, y una... no solo una mirada dinámica, sino una este, una actitud. <risa> Lidia, sí. en el contexto en el cual vos te formaste y después decidiste ser cantante, ¿el contexto es un contexto musical? ¿Siempre estuviste rodeado de la música del 2x4? No, no, no, no necesariamente. Nosotros, yo tengo 43 años, casi 44, pero de 43 todavía me falta bastante. Sí. Te falta mucho para los 44. Me faltan unos cuantos días, así que prefiero seguir pensando en 43. Eh, digo, la gente de mi generación somos, somos toda gente que nos hemos formado eh, en una variedad de, de, de ritmos y de y de estéticas musicales muy amplias, uh -huh. muy amplias ¿no? el rock, el jazz, la música latinoamericana que estaba tan de moda cuando en los 70, cuando yo era chica y después este también que que tuvo como una cosa de auge de nuevo a partir de la de la vuelta de la, a la democracia, eh, y el bueno la música europea que a mí me gusta mucho también que yo la, la obra de, de no sé de Vitiaf o de esas cantantes no ¿Y te eh, dedicaste? ¿En qué momento sentiste que eras cantante? ¿Que era cantante? En realidad yo creo que no, no me daba mucho cuenta y me parece que debo haberlo sido siempre, porque la verdad es que desde siempre yo sentí eh, como una cosa natural el hecho de cantar. Me, o sea, can, canto desde que me acuerdo. Y, y entonces, después lo que pasa es que después, bueno, como a los 18, 19 años decidí que quería estudiar Ajá. canto, ¿no? Que, que quería hacerlo de manera profesional, ¿Y la familia cómo recibe esta decisión tuya de cantar? Bueno, la recibe muy bien, porque antes de eso yo estaba haciendo bellas artes así que mucha diferencia no había, digamos. No es que iba a ser doctora y después me Claro, no hubo cantar. un cambio abrupto. <risa> Siempre, digamos, el camino venía a través de, de la necesidad de la expresión, ¿no? Y empezaste cantando, decías, vos traes un recuerdo de los seis años Homero Manzi cantando tango. Sí, bueno, porque era lo que sonaba también en mi casa, mi, mis viejos, mi familia, todos eran super tanqueros, entonces el tango estaba muy presente. Eh, además de otras cosas, pues yo tengo mis hermanos, uno uno de ellos es Luis, que es el que además uh -huh. hizo los arreglos de este disco, eh, pero mi, y el otro era muy bolichero, era de la época de, de los boliches, de salir a bailar, entonces este, yo escuchaba música de bolichera y música... De hecho, mi, mi hermano Luis en esa época tenía un grupo que se llamaba The rock eh, que era un, un grupo de, de, de eh, música progresiva, se llamaba en esa época. Este, Entonces me llegaba música de todos lados y, y de diferentes géneros. ¿Y tuviste ese pequeño momento en el cual pensaste en ser cantante de rock? En algún momento, sí. ¿Y qué pasó? <ríe> y bueno, no, lo que pasó fue que... Nunca tenía un repertorio absoluto de, de rock. Siempre tenía como una cosa más ecléctica, que no encajaba en los, en los bolicheros este, rockeros que, que son este, tan dogmáticos como los absolutos sangueros. Ahora, en este recorrido tan amplio de géneros y de gustos, ¿cuál es la música que más te gusta cantar, que vos sentís que realmente percibís una sensación especial cuando interpretás? Bueno, con el tango me pasa eso, ¿eh? Con el tango me pasa totalmente eso. Eh, siento que ahí siento como, como que tengo la mejor ropa puesta Claro, la porque realidad, ¿viste en realidad cuando uno interpreta una canción en general o temas distintos Va teniendo como sensaciones y percepciones de donde se siente más cómodo Sí, bueno, eso es lo que pasaba. También en una época cantaba blues, pero el, el problema con el blues era que la mayoría eran con, en, con, con letras en inglés, entonces eso no me hacía sentir cómoda. Pero sí me gusta la música me gusta la música más lenta, más melancólica, ¿no? Eh, pero bueno, en este disco, por ejemplo, hay otros ritmos más, más, más alegres y, y más dinámicos y, y también me encanta eso. De hecho aparece en el disco en algún momento guitarra eléctrica y el charango, hay como mucha novedad en cuanto a lo instrumental, ¿no? Sí, en cuanto a lo instrumental hay mucha novedad y, y realmente hay batería también, por ejemplo, y hoy para el show va a haber batería, no se asusten los sangueros, eh, porque bueno, eh, es un, un bello instrumento que da unas sonoridades muy interesantes, sobre todo en, en los temas como, como oro y plata, por ejemplo, ¿no? Lidia Karina te saluda, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. eh Bueno, vamos a recordarle a la gente que Eva se está presentando este nuevo disco ¿Qué días y en qué horario? Eh, bueno, hoy 18, mañana 19 y el sábado 20 Y después la semana que viene también, jueves, viernes y sábado, 25, 26 y 27 de marzo a las 22 horas en el Centro Cultural Torcuato Tazo, que queda en defensa 1575, si no me equivoco. Así es, y decime, ¿hay que reservar con anticipación o se puede Hay que ir reservar en el con anticipación, se puede ir en el momento, pero en general está bueno anticipar por teléfono, para sobre todo por las ubicaciones. Y además otra cosa interesante es que los jueves es un poco eh, más barata la entrada. Ah, ok. ¿Te ¿Recordás cuánto es el valor de las mismas? La, los jueves es de 50 pesos y los, el resto de los días 60. Bien, muy bien. Bueno, dicho esto, jueves, viernes y sábado esta semana y la próxima también en los mismos días, jueves, viernes y sábados, a partir de las 22 horas allí en Defensa 1575. Lidia, Eso mismo. ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas bueno, muchas gracias. gracias. Les mando un abrazo. Muchas bueno, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Entonces está la propuesta de Lidia Borda para cantar a Homero Manzi, de aquella niña que le cantó a su tía en las vías del ferrocarril, a hoy al Torcuato Tazo. Empezamos estas notas escuchando Oro y Plata y nos vamos a ir escuchando Pampa Luna. Kroos Santo Es una inmensa tristeza, tristeza que la naturaleza, la naturaleza fala, habla, y mientras el género no humano escucha. no escucha. Víctor Hugo. Agronomía. Agronomía. Sí. Radio Universidad. Radio Universidad. Cuba 90.5. Frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Cuba 90.5.